Hola, ¿eh? Cóctel caribeño, un mar de música en la radio, todos los jueves de 6 a 8 de la noche, hora del centro de México, con la conducción de Juan de Dios Enríquez en Habitat 1 Radio, voces para el mundo. Me suena un me suena un